Buenos días. Buen día. Bueno, contanos cómo, cuál ó m o c fue el resultado de la movilización de ayer. Hubo un momento de tensión, ¿no? Porque se ocupó el hall del Consejo Escolar, pero Pablo Castro no aparecía.、Eh, sí, realmente fue así. este, Un grupo de familias, sobre todo de mamás, de escuelas de José l e p a z de unas cuantas escuelas donde todavía este, no comenzaron los arreglos,、mm. este, y en algunas donde aparecieron algunos arreglos, pero de manera muy parcial y cosmética. y Claramente no no resuelven los problemas de infraestructura de las escuelas, este, vinieron hasta Consejo Escolar y un grupo de docentes y estudiantes acompañamos.、Uh -huh. Y cuando llegamos al Consejo Escolar, bueno, nos dicen que nos van a recibir, que hagamos como se ha hecho en otras ocasiones, que termemos una comisión para entrar. Y cuando finalmente ya estábamos adentro, este, bueno, salió la secretaria y salió un consejero escolar, afirmó que Pablo Castro no nos iba a recibir y que nos iban a recibir ellos. Este, nosotros entendemos que ellos no tienen la, la capacidad de decisión para este, ponerse a discutir cuáles son los problemas y qué soluciones y salidas se les pueden dar. Por、uh -huh. eso exigíamos hablar con el presidente del Consejo Escolar, este, que supuestamente estaba reunido con otra persona, entonces por eso se demoraba en atendernos. Y bueno, nos quedamos a e s p e r a r l o、uh -huh. Pero bueno, fueron pasando las horas y nunca dio la cara. No、eh, nosotros veníamos a plantearle básicamente esto: digamos primero,、eh, un control. Sobre este, las obras que se están realizando, qué、uh -huh. se está realizando y dónde, este, porque realmente la, los padres d i g a m o se han constituido en una c o n d i c i ó n de control permanente en cada una de las escuelas、uh -huh. y también en forma general de lo que va pasando en el distrito. Por otro lado,、eh, queríamos exigir bueno, la fecha cierta de comienzo de reparaciones en aquellos lugares donde no han comenzado y por otra parte, que siempre la discusión que tenemos, bueno. ¿Cuáles son los fondos con los que cuenta el Consejo Escolar? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Hasta qué punto, digamos, las obras se demoran? Porque efectivamente falte dinero o no, pero bueno, si no, se, si no se conocen, si no se abren los libros, si no se conoce el presupuesto,、eh, muy lejos estamos de poder tener algún tipo de, de certeza sobre por qué se demoran tanto los arreglos.、Mm. Eh, bueno, no nos recibieron, finalmente. p a s a d a a las dos de la tarde, ya después de tres horas de estar esperando, bueno, realizamos un acta con todas las escuelas presentes, l e ingresamos por mesa de entrada y nos tuvimos que retirar.、Sí. Bueno, la verdad es que、eh, entendiendo que esto fue una falta de respeto muy grande, porque、oh, se armó un cordón de seguridad este, de esos que a veces estamos acostumbrados a ver en José de Paz, con la verdad muchísima violencia verbal y.、Uh -huh. Para con las mamás, muchas mamás estaban con sus propios hijos.、Uh -huh. Había alumnos chiquitos de escuelas primarias, este, incluso ingresó personal policial este, a donde estábamos con, con los padres esperando al presidente del consejo escolar. Es decir, todo un maltrato、uh -huh. absolutamente indebido e innecesario. Este, y bueno, y s í nos ofrecieron una copia de este, las supuestas reparaciones en cursos en estos días.、Sí. Realmente una cosa muy d e s t r o l i j a ¿no? Una planilla donde figuraba escuela, arreglo y responsable del arreglo, que además nos pusimos a revisar la lista. Bueno, no e s t a b a n las escuelas con, con graves problemas, no estaban en el listado y además muchas de esas escuelas, por la gente que estaba presente, comprobamos que eso que estaba en la planilla tampoco se había cumplido. Es decir, por ejemplo, decía, no sé, en la secundaria 10 el domingo va un e l e c t r i f i c a d o Bueno, no, no había sucedido.、Uh -huh. Entonces, este, realmente fue una situación este, muy tensa porque realmente la gente sintió que esto era una tomada de pelo, que ni siquiera lo que podían llegar a mostrar era cierto o se estaba cumpliendo.、Uh -huh. eh, y bueno, realmente es la misma posición que tiene, por ejemplo, la jefatura de inspección, que、no. bueno, es mucho más, más grave. El jefe de distrito nunca jamás abrió las puertas. Este, para recibir a un padre, a un reclamo, a un acta de una escuela, desde que empezó esta crisis,、uh -huh. eh, el gobierno del diálogo, digamos, ¿no?、Eh, tiene la puerta cerrada, no recibe a nadie, no discute con, a, con nadie y tampoco garantiza que efectivamente se resuelvan las cosas. Lo único que hacen es bajar presión para que las escuelas abran nuevamente en cualquier situación. Digamos,、uh -huh. hay escuelas donde han vuelto a trabajar los compañeros y los chicos han vuelto a clase donde, bueno, se cortó el gas para que no haya riesgo de explosión. Y se cortó la luz o se anularon algunos salones donde había riesgo este, con la situación de electricidad. Por lo tanto,、eh, se volvió a clases en peores condiciones que antes del conflicto. Entonces,、eh, obviamente entendemos que esa no es la solución, no es la salida, anular todos los servicios, no podemos volver a la edad de piedra, se、mm. tienen que poner en pie todas las obras necesarias. Este, incluso hoy, por ejemplo, los padres habían llegado a pedir una entrevista por escrito、sí. al jefe de distrito que se le habían prometido. Para hace un par de días, se la suspendieron para hoy、uh -huh. y hoy este, nuevamente dejaron a los padres plantados. Llegaron a la cita y dijeron que bueno, que, que el jefe de distrito se sentía mal y no les podía dar la entrevista. Así que sigue sin dar la cara, sigue habiendo una actitud de desodir absolutamente los reclamos de la gente.、Eh, y en este punto me parece que no, no hay ningún padre que esté dispuesto a que sus hijos vuelvan a la escuela en cualquier condición.、Uh -huh. Este, por eso es que la, la comunidad sigue movilizada este, y se sigue bueno, insistiendo por todos los medios. En este momento del Consejo Escolar hay otro grupo de padres de otras escuelas、uh -huh. tratando de hablar con el presidente del Consejo Escolar. Este, y bueno, las familias se siguen reconvocando. Hay una nueva convocatoria para el lunes para volver al Consejo Escolar este, y para ir este, garantizando que efectivamente lleguen las cosas a las escuelas que tienen que llegar.、Uh -huh. Digamos, Las soluciones no pueden ser anular las instalaciones.、Claro. Este, sino que se tienen que garantizar las reparaciones. En algunos casos, incluso ha habido situaciones bochornosas, como en la primaria 19,、sí. que en un momento ingresaron a supuestamente reparar el gas y se reabrió la escuela, y al día siguiente volvió a haber pérdidas de gas, que las reparaciones estaban mal hechas, ...que hubo que evacuar la escuela, con bomberos, con defensa civil. Es decir, una situación realmente muy, muy grave, que en definitiva lo que expresa es, bueno, la incapacidad. Este, manifiesta de todas las autoridades locales, este, de todo el sistema、eh, de gobierno escolar para, para garantizar un funcionamiento este, digno de las escuelas. ¿no? Eh, digamos, acá hay responsabilidad de todos lados: el、uh -huh. municipio que recibe este, el famoso fondo educativo, este, que reciben realmente partidas millonarias por año, este, cuyos destinos. Evidentemente no son las escuelas,、uh -huh. eh, se, el se, consejo escolar y su presupuesto, hablas, el jefe de s t r i t o que, como autoridad pedagógica, no garantiza el funcionamiento.、Uh -huh. Se hablaba de un millón de pesos por escuela, más o menos, del fondo educativo que llega al municipio. ¿Eso es cierto? Mira, por los números que nosotros hemos podido comprobar a través de lo que se publica en los presupuestos y demás,、uh -huh. que siempre son una especie de, de secreto guardado bajo siete llaves,、sí. pero. A partir de lo poco a lo que uno ha podido acceder, realmente sí, el municipio para este año este, tiene, tiene escrito que tiene que recibir de provincia más de 120 millones de pesos de fondo educativo. Este, se comenta que bueno, parte de ese dinero es para gastos corrientes del municipio, para pagar salarios municipales, este, a las escuelas no ha llegado prácticamente nada. Creo que a principio de año en algunas escuelas se pintó. Es decir, Que únicamente se gastó en pintura en algunas escuelas a principio de año.、Hmm. Eh, entonces, haciendo un cálculo de los servicios educativos que hay, bueno, suponemos que es aproximadamente un millón de pesos por escuela. Porque son, son más o menos 100.000 pudieran... escuelas, ¿no? Claro. Imagínate que claramente con un millón de pesos se pueden cambiar no sé, todos los artefactos este, de calefacción, se pueden renovar toda la instalación eléctrica los tableros, se podrían reparar todos los techos y todavía sobraría plata.、Uh -huh. Este, y realmente, bueno, esa es plata que no, no se ve que llegue a las escuelas. ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque pensaba mientras te escuchaba, Hernán Coluchino, el jefe distrital, no da la cara, le pone candado a la jefatura distrital. En tres e a s oportunidades han habido convocatorias multitudinarias, familias que quieren llegar justamente a dejarles simplemente el planteo de: en esta escuela pasa esto, en esta escuela pasa el otro, para que después no digan que es conocida en la realidad. Pasa algo parecido con Pablo Castro, el presidente del Consejo Escolar, que no recibe auxiliares, no recibe a docentes, no recibe a familias, no recibe a estudiantes, no recibe a nadie.、Eh, y cuando recibe, pone condiciones o, sea, en,、eh, o directamente los deja esperando, como pasó en la jornada de ayer. Y el municipio que. No declaran en medio de una emergencia terrible en la que estamos、eh, transitando en la provincia de la Educativa. Tampoco da cuenta de, porque digo, si el municipio no tuviese nada que esconder, inmediatamente después de lo sucedido en Moreno, podría haber salido a decir: bueno, acá están,、eh, ¿en qué se gasta cada peso que entra el Fondo Educativo en las escuelas de José Paz? Cosa que no hace y que sabemos que no va a hacer, por un poco lo que decía recién, este secreto a voces de que se gasta ese dinero en gastos corrientes, se pagan sueldos municipales, cuando en realidad eso debería llegar A las escuelas públicas. Pensaba en esta cadena de, de impunidad ¿no? del de jefe distrital que no recibe, el presidente del consejo que tampoco recibe, Pablo Castro, Hernán Coluchino,、eh, m a r i o Hace algunos días corría el rumor de que se lo había denunciado en la justicia a Hernán Coluchino justamente por no. Por no recibir a la comunidad en este contexto. ¿Hay alguna acción concreta de los gremios? ¿Hay alguna acción directa, concreta en la justicia, en algún lugar de、eh, la autoconvocatoria, de las familias? Porque digo, uno se enoja mucho, pero si solo quedan en e el enojo,、eh, bueno, estas cosas siguen pasando. Después el enojo baja, pasan los meses y las escuelas siguen estando en el mismo estado de abandono, ¿no? Bueno, mira, como acciones concretas, en este momento realmente,、eh, digamos, hay que marcar que el proceso este, del conflicto, por lo menos en el distrito de José C. e p á ha sido llevado adelante únicamente con la fuerza que cada escuela contaba, con el grado de organización que cada escuela contaba,、uh -huh. si tenía o no delegados, si los compañeros se podían o no organizar y si la comunidad y los padres se ponían al frente o no de la pelea. Este, porque lo primero que hay que decir es: bueno, el sindicato, n j o s Cepas, todos los sindicatos docentes、uh -huh. este, no han aparecido, digamos,、eh, por lo menos en este distrito.、Uh -huh. Entonces,、eh, la comunidad ha quedado sola frente、uh -huh. a, la, a la situación.、Eh, incluso ayer, por ejemplo, se debatía la necesidad de plantearle al, al, al sindicato、uh -huh. de que deberían convocar alguna medida de fuerza distrital como exigencia、uh -huh. para que el conjunto de las escuelas se pueda volver a movilizar. Y arrancar definitivamente todos los compromisos necesarios para todas las reparaciones necesarias.、Uh -huh. este, sin embargo, el sindicato, bueno, no ha aparecido. Este, los padres han hecho un, un esfuerzo extraordinario para ser ellos mismos los que garantizaran la suspensión de clases y los arreglos en aquellas escuelas donde los directivos no suspendieron las clases.、Uh -huh. E i n c l u s i v e、eh, por el contrario, hay, hay lugares donde los padres han sido denunciados. Por bloquear los portones de la escuela.、Uh -huh. Por lo tanto, tampoco tenemos una expectativa grande en que algún tipo de, de resolución o medida judicial sirva a la causa de poder reparar efectivamente las escuelas y no tener que suprimir en José Sepá una muerte evitable como sucedió en Moreno.、Uh -huh. eh, nosotros entendemos que en, en este cuadro, digamos, la única salida que tenemos primero es incrementar una campaña. Política, si se quiere, de denuncia de quiénes son los responsables de esta situación en el distrito, que todo el mundo sepa con nombre y apellido y con qué presupuesto cuentan cada uno de los órganos responsables de resolver estos problemas. Este, después de que, bueno, que hay que desglosar que es una situación que atraviesa toda la provincia de Buenos Aires,、uh -huh. que el ministro de Educación Sánchez Sini este, realmente no se hace cargo de la situación y debiera renunciar.、Uh -huh. Este, y también planteando bueno, la necesidad del juicio político a Vidal. Hay un diputado de izquierda que ha planteado en la legislatura bonaerense el proyecto de, de juicio político a la gobernadora. Obviamente es un proyecto que este, no le van a dar curso al resto de los diputados de las demás fuerzas políticas, pero también entendemos que hay que sacar estas conclusiones políticas con el movimiento, porque bueno、eh, lo que vemos en grande lo vemos acá en chiquito también en el distrito. Acá、uh -huh. son. Este, del lado del Consejo Escolar y del municipio son de un color político, y en la jefatura de distrito son de otro color político, pero todos juntos tienen una política común contra este, los docentes, contra los padres, y en lugar de garantizar que las escuelas funcionen como deben, o、bueno, sol, solamente persiguen a aquellos que este, están luchando y meten muchísima presión con los inspectores y con los directores para. Bueno, retomar el servicio educativo como si nada hubiera pasado,、sí. en cualquier condición. Y eso es claramente lo que nosotros, bueno, no podemos permitir. Por lo tanto, este, la salida también es, bueno, reforzar la movilización. Este, entendemos que hay escuelas que estaban muy, muy movilizadas y que, como recibieron algún tipo de reparación m a r c i a l seguramente van a participar menos. Este, digamos, entendemos que tal vez el techo del, del, de la movilización este, en el distrito. Ya pasó,、uh -huh. pero sin embargo, todas las escuelas que aún necesitan este, reparaciones van a continuar movilizadas este, y exigiendo y haciéndose presentes、bueno, todas las veces que haga falta para conquistar este, efectivamente la reparación de las escuelas.、Bien. En principio, la movilización próxima es el lunes. Sí, en principio, por lo menos las escuelas que ayer movilizaron、uh -huh. eh, se estarían presentando de nuevo a través de las comisiones de padres y. Y los docentes que puedan acompañarse, que, que no los volvieron a mandar a trabajar、uh -huh. este, el día lunes en la plaza de José Sepasa, a las 10 de la mañana, para volver a, a pedir respuestas a las autoridades. ¿no?